Bueno, el gusto de siempre de recibir a Plinio Arruda a Sampaio Junior, que ya está allí, apuesto, como dice él, para salir al aire, pronto para salir al aire. ¿Cómo estás, Plinio? Buenos días, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Es la conversa mejor que tengo durante la semana. Ah, o sea, que la qué, qué impresionante. Qué honor y qué, qué generosidad. Y qué eh. compromiso, claro. Para que, escuchar no. algunas cosas después que... Ya tú sabes, como dicen los cubanos. Plinio, ¿estás de carnaval? ¿Es así? Ayer vi la imagen del zambódromo. Sí, Brasil es una locura permanente. No, hay un carnaval, digamos, fuera de época. Sí. En, principalmente en San Paulo y Río de Janeiro. Quien no se sabe qué alcance va a tener, es más para las escuelas de samba que quedaron dos años sin, sin hacer nada, y son comunidades que tienen el carnaval como un evento muy importante en su dinámica. Si esto va a transbordar para las calles, no se sabe todavía, creo que no, pero algo va a ocurrir, porque a los brasileños siempre le encanta una buena fiesta. Y Sí, además el carnaval. Eh, además el carnaval de río no es solo las escuelas de samba, ¿verdad? Se arma, cuando es carnaval, carnaval es fiesta por todos lados, en todos los barrios. sí. Sin duda alguna, Ángeles, en realidad el carnaval es un evento muy, muy importante aquí en Brasil, principalmente para la juventud, y es un evento de masa y toma todas las ciudades brasileñas. Pero como esto, este vino fuera de época, yo creo que no va a tener la, la digamos, la masividad que tienen normalmente los carnavales. Pero bueno, es un respiro en el medio de la locura. Exactamente. Bueno, después nos contarás, la semana que viene nos contarás hasta dónde llegó ese carnaval. Pero bueno, hay que empezar con los otros temas. Eh, estaba viendo en una publicación eh, que sale en Estados Unidos que habla de Lula buscando a un ex gobernador o algún otro político experimentado para que dirija la política económica si gana. Está buscando sí. a, a una persona que todavía no, no está claro quién puede ser, que algunos dicen que hay varios integrantes del PT, que fueron integrantes del gobierno que podrían ser, pero eh, Lula no ha dicho ni que sí ni que no todavía. Pero parece una cosa rara que vos quieras ser el presidente de Brasil y estés buscando quién lidere la política económica, ¿no? sí pero ángeles sin duda alguna la realidad es que el ministro de la economía de nuestras, de nuestros países son siempre nombrados por los banqueros ¿no? exactamente claro que hay una, una especie de un, de un teatro para decir que es el presidente que lo nombra y normalmente es un es un, el presidente tiene poder de veto digamos puede no con, concordar con la indicación de la banca Bueno, esto es verdad, no. Mantener la política económica es una de las de los requisitos que la burguesía impone para aceptar a Lula. Entonces Lula tiene que hacer un juego muy ambiguo, porque tiene que decir a los trabajadores y al pueblo de manera general que va a cambiar la, la, la política económica, sobre todo la política de techo de gastos que limita los gastos sociales, pero a la banca tiene que decir lo contrario. Él es un maestro en esto, ya lo hizo en 2012 esto. ¿no? Presentó la posibilidad de nombrar el eh, ex gobernador de Bahía como su ministro, que es un hombre que muy cordato, muy conciliador y muy confiable a los empresarios. Pero esto es una cosa que él, lo, yo creo que la va a dejar más o menos digamos De, man de manera no muy clara hasta que sea elegido porque él no puede nombrar un nombre claramente de la banca porque pierde apoyo con los trabajadores y viceversa no entonces yo creo que esto lo va a mantener siempre de una manera más o menos confusa y después va a ser lo que la banca manda no quiere que sea académico uh -huh. eh, no quiere a nadie del mercado financiero no sé cómo va a ser uh -huh. quiere un político, dice Mira, en el primer gobierno, él nombró a Antonio Paloci, sí. que es un médico que había sido alcalde de una ciudad aquí del interior de San Paulo Grande, es un bandido total, tanto que terminó él mismo confesándose sí. bandido, no soy yo que lo digo, y fue preso por eso. Sí. Bueno, pero, eh, pero es un hombre pragmático y muy inteligente. ¿no? Entonces, él hizo todo lo que la banca quería con un hombre del PT. ¿No? Y, y para el banco central nombró a un diputado elegido del PSDB de Goiás que es Enrique Meireles sí. y yo creo que él va a repetir más o menos este juego de alguna de una o de otra manera bien eh, a veces lo que se hace es como una combinación que llene el ojo no Plinio se pone en el ministerio un nombre o una figura, y en otro lugar medular, como son los bancos centrales, otro que complemente y que, eh, aunque pueda no gustar quizá el ministro, el área clave de, del banco central esté cubierto con, con además ese impulso a las independencias de los gobiernos que se han dado desde hace años en nuestra región a, a los bancos centrales, alguien que sea el visto bueno de los banqueros, ¿no? Sin duda alguna. En el caso brasileño, eh, la independencia del Banco Central, <ríe> dígase independencia en relación al pueblo, que claro, son totalmente claro. dependiente de los emplatados, ¿no? de la gente con mucha plata. Bueno, pero esto ya es independiente. El presidente actual es un nieto de un ex ministro de la dictadura militar, Roberto Campos, y se llama Roberto Campos Nieto. Hmm. Entonces, él permanece, lo que para Lula es un alivio, porque ahí no tiene que nombrar, ya está nombrado. Y yo creo que probablemente van a poner, si gana, ¿no? Eh, un, un hombre del PT, muy probablemente este ex gobernador de, de, de Bahía, pero hay varios que se candidatan a hacer el papel, de, digamos, de servizal del gran capital. Mm. Pero... Para que nuestros oyentes ahí en, en, en, en Uruguay sepan, aunque la vi victoria de Lula sea muy probable, la realidad es que con el caminar de la campaña, no, ella no es 100% segura, mm. porque Bolsonaro está ganando, digamos, fuerza. principalmente por su operación muy, muy, digamos, agresiva en las redes sociales. Entonces, Lula hace una campaña convencional, principalmente por la gran prensa y por sus, digamos, pasajes por los lugares en Brasil. Pero Bolsonaro hace una campaña sórdida, pero muy, muy inteligente eh, en la red social con mucha, mucha plata de la burguesía. Y lo que se nota aquí, yo creo que es lo, lo que es importante, digamos, ver, es muchas veces no lo que se ve en, la, en las noticias, pero lo que está por detrás de la política. La verdad es que el partido eh, militar sigue con Bolsonaro y sigue agresivo, contestando el orden y haciendo amenazas. La burguesía eh, que no dio a Bolsonaro la luz verde para, para dar el golpe, pero tampoco lo descartó. Y hay noticias de banqueros muy, muy poderosos que en conversas con particulares eh, manifestaron la, la preferencia por Bolsonaro. Lo que quiere decir que él va a tener mucha, mucha plata para operar en las redes sociales. Entonces, Bolsonaro no es lo que nosotros en Brasil llamamos de un perro muerto. no Está vivo todavía, y puede causar problemas principalmente si no gana si, perdón si no pierde por gran margen ¿no? ahí va a dar esta un trampazo no de Trump va a decir no que me robaron la, las elecciones o sea la situación aquí en Brasil continúa muy muy inestable No, la idea que las elecciones van a resolver la profunda crisis institucional que tenemos y que conversamos mucho aquí en Radio Centenario. Es una ingenuidad. no Estamos haciendo unas una elecciones en el medio de un pantano institucional total. Eh, ¿Cómo está jugando en, en este último tiempo, últimos días, si, si querés, Plinio, este dato de que va subiendo... Eh, los puntos de Bolsonaro, precisamente esto que comentábamos que, que te íbamos a preguntar ¿cómo está jugando del lado del Lula del PT? ¿Qué, ¿qué jugadas ha estado haciendo eh, ante ese dato de crecimiento de, del apoyo a Bolsonaro? Mira, yo, yo creo uh, que el momento actual de la campaña de Lula es de una cierta perplejidad <risa> no porque es muy asombroso que Bolsonaro todavía tenga fuerza dado el desastre, digamos, monumental de su gobierno en cualquier esfera que se vea. Uh -huh. Y esto deja un poco Lula perplejo. Entonces, yo creo que están ahora discutiendo eventuales cambios en la estrategia de, de campaña para para ver qué hacen para tener más iniciativa en las redes sociales. Eh, pero eh, Lula hizo lo que... Lo, lo que tenía que hacer para enfrentar a Bolsonaro, ¿no? Logró un arco de alianzas que va de la derecha, que conspiró abiertamente contra el propio PT y Dilma hace unos años atrás, hasta, digamos, el PSOL. Entonces, esto todo está ya con, con Lula. No tiene mucho cómo ampliar más, ¿no? Mm. Y ahora tiene que manejar la, la manutención de este arco de alianzas muy, muy amplio. amplio. Y, y es un poco lo que está haciendo. ¿no? Eh, Pero ampliar creo... más hacia la derecha, Plinio, decías no tiene mucho que para ampliar más. Y más hacia la derecha, ¿puede haber algún espacio más? Mira, yo creo que pocos espacios. no ¿Mm. Esto eh, eh, ahora, cómo se podría ampliar más a la derecha, ganando una parte de lo que de, de este grupo que hablamos aquí, que es el centrón, que son los fisiológicos. ¿Mm. Estos van a estar con dos pies, no, un pie en Bolsonaro y un pie en Lula. y van y, y se van a decidir en la última hora y algunos hasta después de la última hora, no. Eh, entonces Ahora la campaña, eh, yo creo que la única chance que tenía, tendría Lula de imponerse con mayor autonomía sería con una campaña de calle muy, muy fuerte, llamando al pueblo y haciendo compromisos de, concretos con la gente en la calle. Pero este camino Lula lo descartó. No sé si lo va, digamos, considerar más adelante, No, y tampoco sé si más adelante tendrá tiempo para hacer esto pero el hecho es que él quiere ganar las elecciones en salones haciendo acuerdos con los empresarios y con los políticos tradicionales esto si por un lado acalma la burguesía por otro lo deja totalmente en la mano de la burguesía sin ninguna autonomía para, digamos, tener vuelo propio y como la burguesía es muy ambigua y no sabe si va de Lula o si va de Bolsonaro, el país queda suspendido. Claro que cuando escuchas esto dices, bueno, ¿y los trabajadores? Los trabajadores están neutralizados por esta política del PT y por la incapacidad de una izquierda, digamos, socialista, de unificarse y poder tensionar por fuera del orden la política brasileña. Por eso la pregunta es, si vos sos de izquierda y no querés votar a Lula, ¿qué haces en estas elecciones? Buena pregunta, Ángeles. La realidad es que nosotros eh, tenemos tres candidaturas de izquierda. Hay una candidata del Partido Comunista Brasileño, que es muy chiquito partido, pero muy aguerrido, que es Sofía Manzano. Hay una, una otra candidatura a presidencia de Pericles, que es de la Unidad Popular, que es un partido que vino del PT, una disidencia marxista de origen más estalinista, también se posiciona. Y hay una uh, obrera que se llama Vera Lucia, del Partido Social, PSTU, Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, que es una tendencia trotskista, ¿verdad? pero no se unifican. ¿No? no se unifican, nosotros vamos hasta por el contrapoder promover el primer debate de las elecciones brasileñas del 2022 entre estos tres candidatos, exactamente para preguntar por qué no se unifican, porque si no se unifican están todos en la autoconstrucción, pero no están haciendo política real, ¿Eh? Y entonces esta es una debilidad, claro, que tenemos y que los trabajadores van a tener, O sea, es una elección, Ángeles, donde hay es solamente la agenda de la burguesía. No hay una contraagenda, un proyecto alternativo. Y esto es muy grave y lo pagaremos por los años que vienen. Bien. Plinio, por el lado que vos mencionabas, el PSOL, el Partido del Socialismo y la Libertad, que se conformó años atrás durante los primeros gobiernos del PT, con sectores que se fueron precisamente del, del del Partido de los Trabajadores, no veíamos que en los últimos días la prensa brasileña, alguna prensa manejó que llegara a un acuerdo programático dicen, entre el PT y el PSOL, enfatizado en la anulación de alguna manera de la reforma laboral que se hizo no, en la última etapa del gobierno del PT el fin del techo de gastos y la, un tema que nos interesa particularmente acá este año La reconstrucción de la seguridad y la de la previsión social, de la seguridad social, y que con esto el PESOL concreta lo de apoyar la candidatura de Lula? Sí. Bueno, aquí es un lío grande, ¿no? El, el PESOL, yo soy del PESOL, ¿no? Estamos en una guerra total. El PESOL, la semana pasada, eh, formalizó una figura jurídica que se llama federación, federación con un partido que se llama Red Sol Sustentabilidad, Red Sustentabilidad. Es el partido de Marina Silva que fue candidata presidenta. Este es un partido de derecha y la federación implica una unificación durante cuatro años de los dos partidos con dirección conjunta. Uh, disciplina conjunta en el parlamento es una especie de una fusión del PSOL con ellos, ellos dijiste del PSOL. con ellos, sí. sí entonces ellos son los reyes de la del ecocapitalismo sí. en la economía proponen la inserción eh, especializada de Brasil en la división internacional del trabajo y en la ecología la defensa de la de la Amazonía y de la floresta O sea, es una cuadratura del círculo. Y la dirección del PT, del PSOL, perdón, sin consulta a los militantes, sin ninguna uh, decisión colectiva con delegados, aprobó esta unificación por cuatro años. Lo que prácticamente significa una refundación por la derecha del PSOL. Bueno, pero para dar la cara a los militantes... combinó con Lula, que, que va a apoyar a Lula en nombre de estas revogaciones. Pero estas revogaciones son eh, inaceptables para la burguesía brasileña. Eh, y por lo tanto, es, esto es más un teatro para burlar los militontos que en realidad un compromiso, porque la única manera de hacer esto, Hernán, es con el pueblo en las calles. Ahí mm. sí, esto es en serio. Si esto se promete, sin pueblo en las calles, es un bla, bla, bla. Bien. Ahora me quedo sorprendido con eso, estamos sobre el final, pero sí. que, que hicieron, un, dieron un paso así, sin siquiera hacer un, Discutir, una, una simulación de, de aval de congreso partidario o algo así, Plinio. Hernán, una vergüenza, yo bromeo que yo solito hice más debates con la base del PSOL sobre la federación, Que los burocratas. Uh -huh. El primero lo hice con los burocratas uh -huh. y después se negaron a hacer cualquier otro debate conmigo porque no tienen cómo defender esto sí, sí. para la base partidaria. Entonces, lo que va a pasar es que el PSOL está explotando por la izquierda y bueno, y esto es un otro día sí. que va a dar mucho trabajo. ¿Quién sabe qué compromisos tenían para tomar esa decisión de esa manera, no? Porque es un riego. Buena pre lo sabía. pregunta, Ángeles. Porque pocos días después de esta, de este, de esta medida, el presidente de, del PSOL se postuló como candidato a vicegobernador eh, de Sao Paulo. Pero es un hombre que nunca fue votado y que nadie lo conoce. Es un buró, burócrata de partido. Entonces, estas son las negociaciones que están por detrás de esto. Sí. Hay las políticas y hay las de carreras personales. Es así. Bueno, Plinio, la tenemos que dejar por acá. La semana que viene estaremos nuevamente conversando seguramente de estos y de otros temas, ¿no? Seguro que sí, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario. Y yo soy como Hernán, o sea... Por peor que esté la situación, no vamos a bajar la bandera y continuaremos luchando. Muy bien, muy bien. Qué, qué igual ejemplo. que Hernán, igual qué, que Hernán. Ejemplo. Y bueno, todo sea por la audiencia. Y que tenga feliz carnaval, Cierto. aunque sea así como es. Cierto. Abrazo, plin, Mucha paciencia en ese trabajo que están haciendo allá. eh. Mucha suerte y muy paciencia. Sí, abrazo. Y, te, y mucha tenacidad. ¿no? no podemos desistir. Un fuerte abrazo a todos. Chao, chao, chao. Abrazo.